lo solo Jorge en esta ocasión inicia el programa con lo nuevo de animals o y Seguancayo con el tema un poco más. seriamente sí, también estábamos con la gente de Kinder y el tema no ha pasado mucho tiempo. Esto se encuentra en un compilado de Anti-Rubo Records. De esta manera hoy inicio el programa y junto con César les tenemos un set de música independiente peruana y latinoamericana pero antes de arrancarlo con la música lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio Ucán, a través de los 87.7 en la FM en San Fernando, Chile. Salim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 los martes a las 21 horas y los puedes encontrar en la web radiocrimen.rj.net.ar En España salimos a través de Asalto Mata Radio Rock y salimos los martes a las 13 horas y a las 17 horas y la dirección web es www.asaltomataradiorock.com De igual manera salimos en Cunda Toledo los martes a las 18 horas los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las Las dos horas La dirección web es www.ondatoledo.org Y de igual manera salimos en Sol y Rabia Los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas La dirección web es www.solirrabia.com Y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil Los jueves a las 22 horas Y la dirección web es www.elcubil.p Y en Lima también nos retransmite... Radio Yerba Buena los viernes a las 21 horas y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Bien continuando con el programa luego con otras novedades, esto acaba de salir la banda Son Los Mentos de Venezuela y el tema es La Gangrena, es un cover de Los Gusanos. Este es Bárbara. sobre la red Chile, no está en el tema violeta. theory Pactasma no está en el tema tantas veces. En este España, la banda es lanzallamas y el tema es Machu Picchu. surfiendo sin olas en Italia chemos ahora desde Huancayo a la banda El Dubi Train con el tema La Cresta del Gallo como en Argentina en el 2009 se llama Acorazado Potenguin ellos tienen cuatro producciones y desde su último disco titulado Piel escuchamos el tema Ala Encandilada si gira a resar dia entra esta banda se llama Vidrios Notos, también viene desde Huancayo, Perú y el tema que escucharemos de ellos se llama Libertad Dentro de un cartel Lo que su madre no puede entender Donde quedó su hijo y adicto banda nacida en la comuna del monte chile desde su cd colapso nos trae el tema la plaga Vemos ahora desde España a Osvar Banzónicos, banda que se formó en el 2018, desde su EP Alimentando o Nervio, que es un adelanto de lo que será su próxima producción, escuchemos el tema Querés Saber. La Juela, Costa Rica, escucharemos ahora a Bajo Custodia, desde su CD, la cárcel disfrazada como hogar, escuchemos el tema Despertar. La banda se formó el 2004 en Suyana, Piura, Perú y luego de un tiempo de receso se han vuelto a juntar ellos nos traen un tema que han grabado pues nueva maqueta la canción es No Borraré las Heridas Escuchemos entonces a Subloxis Mixtura, estamos en Instagram como Mixtura Programa, y en fin, como Programa Mixtura Oficial, así que es bien fácil ubicarnos. Sin más, les volvemos a alejar las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio Ucán, a través de los 87.7 en la FM, en San Fernando, Chile. Salimos los martes y sábados a las 10 horas. Los pueden ubicar en www.radioucan.cl.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 www.radioyerbabuena.com Bien, en esta ocasión me despido con una banda uruguaya, es Problema de Ratas y el tema es la radio